La UTELPA junto a la CETERA eh, emprendió eh, el camino este de, de poder eh, armar una red y un equipo de trabajo junto a, a los compañeros de la campaña. La idea es, eh, bueno, no solo trabajarlo en las escuelas, sino eh, trabajarlo en el territorio, trabajarlo con organismos de derechos humanos y poder eh, profundizar un poquito. Uno de los ejes era violencia institucional y discriminación. Justo, eh, bueno, con el compañero Nahuel eh, se generó todo un, un, un trabajo que él venía siguiendo por algunas eh, hechos en los que en los que participó eh, desde su desde su trabajo como abogado entonces y viendo el contexto provincial y nacional la posibilidad de armar una guía para la provincia y obviamente que, que nos prendimos en eso que se eh, nos brindó todo el apoyo y la verdad que es un trabajo muy lindo